Se fue pero vuelve ahora. Sí, vuelve él no, se, él no se va nunca. Tarafa es como el sol. Que está hace como 40.000 años que están con el sí, programa. Sí, hace 40.000 que se va y ¿Sabes si nosotros llegamos en algún? ¿Cuánto? ¿Cuánto, Baldo, ¿Cuánto hace que están en la radio con el turismo carretera? Y 30. 30. 30. 30. 30. Sí. 30. Y, 30. y acá en la radio fue el primer programa. Mira. Eh, 15 años. Y te vengo pisando los talones siempre el porque... mismo horario. Siempre el horario, cuando llegamos to todavía no, no tenía ni empapelado el estudio Y el recordado que había ido a me dijo No, pero hay que armar la artística, ya está, digo, tengo todo Y salimos al aire, estaban los carpinteros, golpeaban estaban... Así arrancamos 30 años ya al aire Y después vinieron ustedes No, pero ustedes. Tano, aparte no, nos cruzamos en Radio del Mundo, la vieja Radio del Mundo La vieja en Tacuari, Radio del Mundo, en Tacuarí 2035 Ahí, que estábamos arriba, en el, sí. era un... Estaba Patricio Kelly que un Patricio seis, seis, Keel, seis Willy, seis Willy, sí. estaba Patricio Kelly, es así, siempre vamos Patricio sí. Kelly. Sí, es estaba la chona también. Ustedes iban a la 1, claro. nosotros íbamos a las 12 con tirando al aro con Leo Versesi. Y teníamos un y operador como, pará, Kutuf. Kutufo. Kutufo. Kutufo. Kutufo, Kutufo, Kutufo, que que eh, fue eh, eh. de mucho tiempo sí. de Víctor Hugo Morales. Sí. Víctor Hugo Morales sí. Estuvo en Radio Nacional Bueno, somos mucho de radio, Después fue en Radio Nacional también. Pero bueno, bueno. Yo pasé por Esplendor ¿Cómo se llamaba el de? De... La Radio Nacional que operaba con guantes? Aguantanos Marcelo, ya vamos con vos eh, Ah, sí, tenés razón El gordo, el gordo uh, que tú, fue Marcelo no me iba a poner apellido eh, yo, vivía, eh, o sea, yo vivía En Radio Mundo me tocó la época de mesa de... Eh, Del gordo mesa claro. cuando venían Pero los ruidos no eran de efecto de computadora Con un tenedor, con un cuchillo Traían todo y hacían todo el efecto sí. del teleteatro Una cosa de loco Y después me tocó eh, la última época de Excelsior Eh, claro, antes de que sea la red, antes que sea la red, interventor Miguel Ángel de Renz. Miguel Ángel de Renz, yo Mirá, la traba ahí con eh, Fútbol, Color. Sí, Fútbol fecha, Color. Fútbol Color, Fútbol Color. Y Miguel Ángel de Renz, yo de, este, Un gol, de ¿no? Estudios sí. Centrales, sí. de Estudios Centrales yo decía Atento Miguel Desde Flandria Desde Jauregui Yo estaba en Jauregui, Estaba al lado de él Mirá vos oh, Ahí sí. nah, no, no, cuentes, sí, no, sí, no, no cuentes No cuentes No, esas cosas no, no Porque no, se, ve, no. se va la magia de la radio pero pero no, no, no, no Nos tira Nos tira no, me Después te cuento Cómo se hace radio, el avión pero... Con ventilador de cuatro aletas O tres aletas En que de, cambia de, No, no, no cuentes Yo era muy pigo Nos escuchaba Yo te conté el otro día Que escuchaba No, no, no Después me lo contás No me saques Le conté el otro día a Osvaldo Que cuando recorrimos Los autódromos Moturismo Carretero un año ahí sabático que tuvimos eh, recorriendo Argentina, no ir al autódromo, a la carrera de turismo de carretera sin radio, no es nada eh, complejo para el que quiere seguir la carrera. ¿Por qué? Porque está el relato de Osvaldo y el claro, trabajo claro, de todos claro, los claro, chicos, la, la la, y te la... sale por los altoparlantes de todos lados. Entonces, le contaba a Osvaldo que estaba escuchando Campeones no, no recuerdo cuál fue el incidente sí, Un palo tremendo Pampa, y, Dale. y se escuchaba Osvaldo de atrás escuchaba el parlante del autódromo sí. Que se le metía al micrófono De... de del pibe este de la barría Que trabaja en campeones bueno, eh, no, se va a no me voy a acordar el nombre Que lo tenemos a Richotti del otro lado bueno, eh, y... Pero linda anécdota, linda, sí. anécdota, linda anécdota Marce, ¿cómo te va? Buen día ¿Qué tal, Gallego? Marti, ¿cómo estás? Perdónate, estábamos aburriendo con esto pero bueno. No, no no, no. estar hablando de una época que yo no había nacido Pero bueno, está bien, bien. Hola, ¿qué hace teenager? ¿Cómo andas <risa> ¿Cómo andan todos? Si vos la misma época claro, que yo Claro, capaz que si vos lo presentabas Nicolás Ricciotti claro, Y te lo bueno, puedes negociar, puede Marcelo Escuchame, escuchame Si vos, vos naciste de la misma época que yo 63 sí. Sí, sí, Exactamente de qué ¿Oh? nah, sí. Unos niños 52, así que saca la cuenta Muy. Así es 52, Perfecto. y yo también, 52 Así es. Así que saca la cuenta. ¿Cómo estás, Marce? Hasta el 29, el 52, después ya no, ¿eh? Y bueno, bueno, bueno. ¿Todo bien? Todo bien, Galle, todo bien. Bueno, bueno. ¿Armando la banda? Armando, sí, armando un poco eh, el equipo para, para tratar de, de, de afrontar esta nueva edición de Liga que se viene. Así que, eh, bueno, con todos los vaivenes que que pasan en estas épocas todos los años. Sí, ¿sí? Claro, sí. claro, claro, claro. Este, estamos hablando con marcelo riotti el técnico ex técnico de argentino de junín técnico de peñarol de mar del plata que vuelve a, a el primer título de peñarol fue con marcelo riotti dentro de la cancha este en aquella final frente a independiente de pico ¿Cuánt, cuánt, cuánto pasó por cuánta agua pasó por abajo el puente no a ah, muchísimas muchísimas la verdad que eh, bueno son 22 años claro. ¿no? de, de aquel de aquel título y obviamente, bueno eh, han pasado muchas cosas eh, tanto para Peñarol sí como para mí eh, así que nada, es, es lindo poder volver otra vez al club con el cual gané mi único campeonato de liga y, y, bueno, y a partir de eso, ahora tratar de construir desde otro rol seguro eh, ver, eh, construir algo que, que nos pueda eh, sinceramente, ayudar a, a, a ver si podemos eh, seguir ganando, ¿no? Y digo, es difícil porque, a ver, eh, obviamente que cada época es diferente y que cada situación este las circunstancias son diferentes. Hoy Peñarol, ...por ahí no cuenta con el presupuesto... ...que contó en otras épocas... ...eh... ...pero digo, es difícil mantener esa... ...esa llama, ¿no?... ...que, que, que trae Peñarol con tantos títulos... Con, eh, ...con... ...con exigencias... ...porque es uno de los grandes de la Liga Nacional... ...junto a Atenas, junto a Boca... ...este... Y, y, ...y... ...imagino que independientemente de... ...de la situación presupuestaria... ...que pueda tener... ...este... ...también tu cabeza ronda en ese tipo de situaciones, ¿no?... ...no, no, ni hablar... ...eh... ...seguro que es así... Eh... A ver, Peñarol viene de 10 años maravillosos, de, de haber ganado mucho, mucho, mucho, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Claro, claro. Eh, y bueno, eso eh, no deja de ser eh, un desafío permanente, ¿no? Eh, a ver, tanto para mí como si hubiera sido cualquier otro entrenador. Seguro, es muy seguro, grande Peñarol es muy grande eh, y toda esa grandeza que tiene a través de los años que, que ha construido en base a a triunfos en base a ciertos eh, dentro y fuera de la cancha, bueno, hay que sostenerla. Si bien la realidad hoy es distinta, como vos bien decías, por una cuestión de, de presupuesto, por una realidad distinta a la que la que tiene hoy el club, eh, a ver, esa, esa estirpe que tiene el, el club, ese, ese prestigio que se ganó, eh, los que vamos a estar para... Para trabajar en esta temporada vamos a bregar para que eso continúe de la misma manera y obviamente vamos a poner todo nuestro máximo esfuerzo y nuestra dedicación y compromiso para que Peñarol siga siendo ese ese equipo competitivo... Protagonista, que, claro. Que, claro, que fue toda, todos estos últimos años. Y para vos, Marcelo, el, te tocó la carrera de entrenador, te puso al frente de distintos tipos de proyectos, ¿no? Eh, en distintos momentos de la temporada Y quiero hacer hincapié en esto Hoy te toca arrancar de cero Inclusive en el armado de parte del eso equipo bueno, de Peñarol bueno. Sí, sí, sí eh, A ver, últimamente eh, Siempre, bueno eh, Te digo que muy poca Analizando, así muy pocas veces me ha tocado Armar el equipo Y arrancar del cero eh, Puede ser un, en Quinsa, ¿En Quinsa? Eh, Y en, en, en estudiante uh -huh. de Bahía, sí En sí. Estudiantes de Bahía, sí Pero después eh, en gimnasia de como duro también pero son dos o tres eh, clubes después del resto siempre he caído en con equipos ya estructurados armados y bueno en situaciones que y, incómodas tratando de, de, de salvarlo de, de, de ayudar para para no no caer en el descenso eh, bueno hoy tenemos la posibilidad si bien ya había una estructura con algunos jugadores que tenían contrato eh, y otros que bueno la idea del club era que continúen Eh, que bueno siempre uno va de la mano de, lo, de, la, de la dirigencia y, y bueno, eh, la intención fue sostener un poco el, el, la estructura del equipo que, que del año pasado y, y bueno, ver en qué, qué se puede mejorar en, en base al, al al presupuesto que dio en el club y bueno, tratar de conformar el mejor plantel posible, ¿no? Bueno eh... ¿Cómo está conformado a hoy, con este fichaje de Ale 10, en el día de ayer, que ya venía más o menos encaminado, eh, el equipo, ¿qué es lo que te está faltando? ¿Cómo, este mmm, ¿Cuál es la variante que le vas a encontrar a la salida de Brusino, de Peñarol, vas a contratar otro extranjero, Va, eh, perdón, un, otro nacional, vas a traer un extranjero? El equipo, bueno, hoy hoy con, con contrato ya eh firmado o con el compromiso de de estar es Juan Pablo Figueroa que viene del año pasado. Sí. Leo eh Ale 10 eh Franco Giorgetti en Acuña eh viene bueno, eh, Suárez eh, eh El Chapa Sebastián Suárez, Suárez sí, sí, que que bueno, eh la dirigencia ya había mandado el contrato previo a, a mi contratación, por lo tanto ya estaba establecido que iba a estar eh, son seis jugadores después, bueno, está eh, eh, Jerónimo Barón que viene de jugar en el TNA sí. que va a ser una de las plazas del sub 23 y lo que resta es eh, determinar eh, las otras dos plazas de extranjero que quedan o ver eh, cómo cubrimos la ida de, de Nico ¿no? eh, que sinceramente un golpe golpe duro por el hecho de que, bueno, era un jugador eh, eh, muy importante para el equipo ocupando plaza de sub-23 y bueno, hoy eh, obviamente que feliz por la posibilidad que se le presentó y, y, y más que contento por por meter otro jugador argentino en la NBA ¿no? Pero Seguro. para nosotros deja un hueco en el cual tenemos que ver cómo, cómo lo, lo, lo, lo sustituimos, ¿no? Este y hoy apunta Marcelo a buscar nacionales o decididamente eh las dos cosas, Mati. A ver, podemos podemos depende de las opciones que tengamos, eh, podemos analizar de de cubrir de, de jugar con dos extranjeros y cubrir esa plaza que dejó Nico con con nacionales uh -huh. o podemos decidir jugar con tres y ocupar esa plaza con un extranjero y eh, junto con, con el chapa suárez y con con el jugador interno que venga a ocupar la tercera plaza así que bueno son son variantes que estamos analizando y que bueno no queremos apresurarnos eh, y pensar a ver cuál cuál puede ser la mejor opción de acuerdo a lo que se pueda llegar a presentar eh, en el mercado ¿no? ahí te queda todavía la te faltaría por lo que veo yo Me no queda sé, una Sí, perdóname, sí. No, te decía que te, te faltaría un base sustituto. Sí, que puede ser una un, un, una una opción de un mayor, claro. dependiendo de, de la estructura que, que decidamos, o puede ser un sub-23, y sí. eh, para que junto con Jerónimo sean los dos sub-23 del equipo. Claro. Eh, eso lo estábamos viendo y bueno, eh, todos los días hoy en el mercado... Eh, y ustedes saben muy bien de que todos los días te aparecen opciones nuevas sí, claro. y entonces uno tiene que estar analizando permanentemente, minuto a minuto eh, cuál por cuál opción ir y, y, y cuál es la más eh, beneficiosa tanto para, para lo que representa el juego en sí de acuerdo a la idea que vamos a tener de jugar eh, y, y económicamente para el club, así que bueno... Eh, es análisis permanente no de un, Mar... de, un, de un momento a otro ¿Y eh, Marcelo Macías va a estar con vos en el cuerpo técnico? Sí, Marcelo, Marcelo va a estar conmigo en el cuerpo técnico eh, bueno, él tiene experiencia de haber trabajado sí, eh, claro. no en Liga a, pero sí en el TNA eh, mucho tiempo y bueno, eh, ha dirigido a nivel profesional eh, en, en Bolivia y bueno, es una, un, una excelente persona, con, muy capaz que, que bueno, espero que podamos hacer un buen equipo de trabajo eh, todavía resta eh, conformar el segundo asistente, si es que vamos a tener la posibilidad de tenerlo y bueno, y después eh, el, el profe que seguramente va, va a ser Carlos eh, para, para darle continuidad al trabajo que venía haciendo en años anteriores. ¿no? Te hago la última, Marce ¿cuál es el objetivo que, que te pidió la dirigencia? ¿no? Y, y, y bueno y imagino que que también este, vos coincidís con eso, ¿no? Eh, a ver, yo creo que hay, hay un, un, un objetivo en Peñarol, que aquellos que, que somos de Peñarol y que hemos vivido y que hemos estado en el club, está totalmente implícito, que no se necesita hablar, que es ganar. Sí, ganar ganar y ser competitivo y estar... Eh, eh, Con, dentro de los mejores equipos del país claro. eh, eso no se, no se necesita hablar porque yo conozco perfectamente cuál es la mentalidad de, de Domingo cuál es la mentalidad de Alfredo de toda la gente que está metida laburando en el club y, y sinceramente si bien la realidad hoy en cuanto a la estructura del equipo económicamente distinta a la de otros años eh, el, el, el sentimiento es el mismo y claro. ni hablar de la gente eh, sabemos de, de que la gente está acostumbrada a ganar y que, que bueno eh, va a esperar eso obviamente que hay que entender de que es una situación distinta y que bueno la liga eh, eh, por ahí para Peñarol en cuanto a estructura va a ser distinta claro. pero no no en el espíritu y no en la mentalidad de los que vamos a estar ahí por lo tanto vamos a tratar de ser eh, lo más competitivo posible sí. para poder estar con dentro del grupo de los mejores después la realidad propia Sí, en cuanto al nivel de juego que podamos tener. Eso te lo va la, la competencia. Claro, claro. Y, a, y la realidad de la competencia, eh, sí. por ahí te pone en el lugar que cada uno tiene que estar. Pero si vos me pregunta en principio, bueno, obviamente, trata de estar dentro del grupo de los mejores. Esa, esa es la mentalidad. Marcelo Lorenzo Ricciotti, muchísimas gracias por el contacto, lo mejor para esta temporada, ojalá que puedan cerrar el equipo y, y que esté satisfecho con, con eso, y, y seguramente nos vamos a estar cruzando en alguna cancha de básquet. Sí, no tengo duda de eso, no sé a ver si si te siguen sosteniendo a vos o no porque últimamente has estado vagueando demasiado, pero bueno. Como siempre. Es eh, eh, como, como siempre. Como siempre. <risa> no, pero bueno, agradecido de estos minutos y bueno, le mando un abrazo a Mati, a vos y a todo el equipo. Ahí está. Eh, chau Son tus Mika. No, chao, un abrazo, abrazo enorme. Chao. Chao, chao. Bueno, Richo te hablando del equipo. Te hago un juego de palabras. Upa, upa aprovecho upa, esto. Upa, upa, upa. Ay. Referencias. Sí. Entrenadores. Sí.